Hacemos esto, porque si recoge, recogemos un poco de dinero, será para esta gente que ha sufrido y tal y tal. Porque según parece, y vemos, el gobierno de Madrid no puede ayudar, porque la millonada que da cada dos por tres... Ahora, para subirse el sueldo de los ministros. Ahora, para comprar aviones de guerra. Ahora, para dar millones y millones a los jugadores de fútbol. Ahora, cada mes, millones y millones al cuero, a los curas españoles. Se gastan millones y millones en barbaridades de estas. Después, la gente pobre, que ¿Tiene que dar un, unas pesetas pa, para arreglar esto de las inundaciones? Y todo esto es por falta de Cristo. ¿Y en Chile Cayetano qué, qué pasa, lo que, qué piensa, lo que está pasando? Es totalmente igual. Porque seguro que en Chile hay personas que tienen dinero suficiente para arreglar, ¿eh? arreglar las cosas, pero se las guardan. O lo tienen en bancos extranjeros, como hacen aquí en España. O sea que se puede discutir todo esto, pero decir a la gente continuamente, si no cambias tú, no cambia nada. Si no tienes el Cristo, el Espíritu de Dios, eh, ya puedes esperar milagros de unos y de otros. En una gran parte de la humanidad, pillería, y en otra gran parte de la humanidad, ignorancia. No hay que perder el tiempo, pues... Diciendo tonterías, hay que decir, eh, el Cristo. Y que cuando tienes el Cristo, el Espíritu, después el Cristo te dirá, eh, religiones, mándalas, toda la pasión. Traer tantos hijos, no, uno por parte de ayer, mucho. ¿Eh? ¿Eh? No te dejes eh, engañar por nadie y eh, ahí está la cosa. Votar, ver partidos políticos y para qué, no votes a nadie y porque cuando tienes el Cristo, lo ves todo claro. Por lo tanto, hay que decir a la gente, busca a Cristo, busca la Luz. ¿Y a los ricos, entonces, más que nada? Ellos, antes, para buscar a Cristo, sí, sí. tienen que descargar todo lo que han robado. Sí, sí. Así es, ya. Ajá. Vale, ya. Vale a un, un agujero y esto yo creo que dice no o, o sea cayetano que cuando están clínicamente muertos eh, puede el espíritu salir y entrar exacto y entonces te pase que si no recuerda puede haber estado en la clínica 20 días un mes dos meses en coma despierta y para aquella de personas al despertar es ha pasado uno, unos minutos, durmiendo, o unos segundos, Ay, sí. ¿qué yo aquí en la cama? Sí, sí. ¿Cómo te haces? <coughs> y hace un mes que estás allí. como un mes? ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Eh? Sí, sí. Y otras personas ya han visto esto. Y si el agujero, y si esto, y tal... Y... Pero, ¿qué pasa si es una persona que está eh, mucho en...? Eh, en la cosa católica de la Virgen, y santos, y santas, y ángeles, y... Eh, eh, ...despertará... ¡Ah! ¿Te eh, recuerda? ¡Ah! Yo estaba con la Virgen, o con los ángeles, o con San, San Antonio, o San Miguel, o San... Eh, Mas, Y sí. e, e, claro, y todo eso es mental. Sí, sí, sí. No falle? ¿Y si hay gente que está que, que mort ¿Y ha visto monstruos y cosas de desastres? Igual. Igual. Todos los que tenemos aquí vivimos, los que se siembra, se recoge. Y Cayetano, el otro día, cuando hablábamos del agujero negro, ¿te acuerdas? Mm. Que dieron por la peli. Mm. Y que tú dijiste que era por el que ya habías pasado tú. Mm. Y van a descubrir aquests días, un agujero y tal. Que cuando yo, hace días antes, de... Si yo vía de Vallad, fuera de Vallad, Castellano. que me obviaba, subía, bajando y, y era cuestión de subir. Y es porque, claro, no hay ni abajo, ni arriba, ni izquierda, ni derecha. Eh, el vacío el, es infinito y... Eh, claro, el abajo es donde tienes los pies, en un mundo, y el arriba encima. Pero no hay arriba y abajo. Claro, después te encuentras con que el espíritu recuerda, en estos casos, o a veces en sueño mismo, porque ¿qué pasa? Con esta gente, no importa ir a la muerte esta clínica, ¿no? El sueño mismo de cada día. Yeah. Mucha gente te dirá ¡Ah, yo no sueño nunca! Yeah. ¿Qué pasa allí? Es que sueñan. No se acuerdan. ¿no? <coughs> y otros te dirán He soñado, pero no recuerdo de qué. ¿No? Así que te... hay para todos los gustos. Y, y, y entonces, es cuando dices, ¿qué pasa? Me pasó algo muy increíble. Eh, yo estaba durmiendo, eso es lo que creo, pero te resulta que estaba pensando a lo mejor en Chile, con mi hija, los niños, en fin, cosas de Chile. Pero resulta que Yo no sé cómo es la cosa, que seguí durmiendo, y después desperté, pero yo no estaba durmiendo. ¿Cómo puede uno la mente...? O sea, no hay separación entre estar despierto y estar durmiendo. ¿Cómo pude lograr eso? Yo no entiendo nada de lo que me pasó. ¿Cómo es eso? Uh -huh. A veces se dice, o mucha gente lo dice, al cuerpo dormido. ¡Ah! Y es porque resulta que... esto pasa a mucha gente. Estás durmiendo, supongamos, que te digan, Miguel mismo, ¡Eh, María, levántate! Esos son las 7. Y tú dices, bien, ahora me levanto. Pero no te levantas, que sigue durmiendo. Y al cabo de un rato, te despiertas, ¡Miguel, por qué no me ha llamado! Como, si, si te he llamado, yo me ha dicho, ahora me levanto. ¿Y cómo te ha pasado allí? Estaba dormida, pero ¿has oído la voz de, de Miguel? Sí, ahora me levanto, me lo he cuenta, y, y todo eso, eh, eh. por esto se dice que eh, estás dormido, perdaba que de ahí. Pero claro. lo increíble es que yo me daba cuenta que estaba de, que estaba con el mismo pensamiento que me había quedado dormida, o sea, que seguía. No había separación, nunca me había pasado. Increíble, ¿eh? lo, eso es de ser del Espíritu, supongo. Pero eso es lo que yo ahora sí. decía a Castro. Mm. El cerebro, la mente, es algo tan tan grande, tan fabuloso que... de la mente del, del ser humano, ¿qué pasa? La, la silla, La ropa, ah. eh. ahora el teléfono, después el avión, el motor, el coche, la televisión, ah. todo sale de, de del pensamiento. Los inventores, pero ya es un inventor. Uno que copia las ideas suyas, propias, y las pone en marcha. Es una fuente inagotable. Y después, dicen, bueno, ¿cómo es posible que esta fuente inagotable se lleve, ¡hup!, oh, ¿eh? parece que, que es como la tubería, ha quedado, ¡hup!, oh, y ahora no sale el agua, no es ha quedado embosado, que es el caso de Magdalena y tantas personas que, ¿eh? con tanto cerebro, y después, ¡hup!, oh, se para y Felices contes, en els que hi ha creat tot això. Caetano, els animals tenen esperit. Els animals tienden espiritu. <coughs> Tots? Sí, arna de No és que passa? I a veces se deixa un espiritu particular, un espiritu de... Colectivo, com o bé, les abejas, eh, veiem aquestes bar de gorriones, eh, allà on vas primer van tots els altres, és una altra cosa. Però a la volta trobes ja amb animalets, com a els cavalls, que es els que carmos... Càlid castellano. Eh, que ells ja el tenen més, que diguéssim, més format. Càlid tán en castellano. porque a veces he visto un gato Un gato, un perro, pero me acuerdo de un hermano suyo, vivían allí ¿eh? el Prata, pasó en el Paseo de Mallorca frente a la policía y un piso. tenía una terraza y había un gatito allí. Yo y una vez estaba durmiendo. Y en y esto lo he dicho a veces, sí. Y era en verano, se, se despierta, y avanza unos pasos, se va a la sombra. Se vuelve a... a, a dormirse ahí. Pero, una vez... ¿quién es? Pepe. Una vez, estaba dormido. Y con la patita, así, así, ¿eh? frente a los ojos. Y estaba dormido. Y mi cuñado, mira este tipo ahora, se ve que ahora está soñando que alguna mosca o algo está por delante, porque así así con la patita, y, y, y estaba dormido, un ratito. O sea, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Además que todos los animales tienen cerebro, todos, y en el cerebro se, se coloca, la idea, el Espíritu. Unas más, otras menos, y de esta forma. Y, y es como esa que te decía el otro día yo, la, esa chispa divina que está en cada uno, ¿no? ¿Eh? Que es lo mismo, ¿no? Esta chispa, porque resulta que el caso de un perro, un gato de palma, que lo llevas a otra parte de la isla, ¿y ¿qué pasa? que escapa y vuelve otra vez a tu casa. ¿Te ha pasado tiene memoria y... Además de tener la memoria, la idea, tiene aquel sentimiento, me voy a casa de mis amos, de mis dueños. Sí. Era... Quien era no hecho, Cuando teníamos taller allí... En la caña arxiduque Luis Salvador. ¿eh? No. Éramos en grande y en pequeño, casi siempre yo estaba en el pequeño. Y venía un hombre o carretero con un carro y, y traía y un caballo y traía el yeso, sacos de yeso. Mm. Después entraba en el taller grande y había agua y para beber y, y el lavabo estaba. Y, y algún yesero me decía Cayetano, Cayetano, haz, haz correr el caballo un poco. Bueno, pero de dentro del taller pequeño, sí. y el carro estaba debajo de la acera, sí. con el caballo. Yo decía al caballo, erri, erri quiere decir arre, arre. Arre. pero no lo decía con la mente, boca, eh? con, la con mente, mente. R, un, un paso, otro paso, y el caballo andaba. andaba. telepatía mm. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Telepatía de un ser humano a un animal? Ah, un animal, ¡qué increíble! ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Ya, ya. Demostración. que tienen eh? Sí, tiene espíritu, espíritu los animales. Ah, claro, claro que sí. Esto ¿Qué? no es una enseñanza. Es una animalada del Vaticano. Ya, o sea que lo de la moneda es una farsa. Claro, y se tan claro. Que, que Jesús necesitaba ayuda... Y se la pide a los amigos. ¿Tú qué te pareces? Podría ser teatro, Jesús. Claro que no. Y coger el pecho de dentro de la moneda y pagar. ¿Cómo? Que hay que vivir de la magia. ¿Eso es como esto? La cosa normal, sencilla, humana, sí, sí. es... Amigo le dijo al que cobraba. Sí. pero poco que ya no tenga dinero. Tú, Pedro, Juan, Miguel... ¿tabes? Bueno, yo digo... ¿Nombres? Ya, ya. No, no, no. Espera un y entre todos les pagaron ¿no? eh, el impuesto. Sí, sí. Me ah, explico. Sí, sí, te entiendo. Claro. ¿Y qué aconsejarías a esta chica qué? ¿Qué le dirías a esta chica que te hablo? Me ¿Sí? a María Magdalena, esta que es adventista. ¿Y, y lo que yo digo ahora? Sí, sí. ¿Por qué te, te, te has marchado de tu familia? Tienes razón, si también. Si no tienes la cosa segura. Yo también lo he pensado. Tendría que estar en Chile con su familia. ¿Por qué? Eh, eh, ¿No es lo mismo tu caso? Claro. ¿Me, ¿Me explico? Sí, Cayetano, sí te lo entiendo. Está casada con un español, vives aquí, todo normal. Pero ella, a la aventura. Sí, sí. ¿Y por qué la aventura? Si tiene su familia. ¿Qué pasa no es lo mismo ya. estar sola en el mundo. Ya, ya. Pero si tiene familia en Chile. Sí, sí. ¿Cosa está clara? Bueno, ¿eh? bueno. vale. ¿Para la banda? ¿Este? Sí. ¿La cosa es sencilla? Sí. ¿Nosotros no buscamos a nadie? Ya. ¿No somos socios? No hay cuotas que pagar, ¿eh? Si sí, este... Aconsejamos que se busque al Cristo, a Dios, pero cada uno en sí mismo. No importa que vengan aquí y que, que nos conozcan. Que se aparten de las religiones se pongan bien con Dios. Y de paso puedo decir también que pasa con esto de lo que leemos de Jesús, de Nazaret, que entra en el templo. Y leemos en el Evangelio, creo que Lucas, que dice que allí dentro había los que vendían los carneros, corderos, palomos, que todo esto era para el sacrificio que se hacía en el templo, lo vendían. Después había personas que cambiaban el dinero, se decían cambistas cristianos, Jesús de Nazaret les arma allí un escándalo y dice, esto es casa de oración. Vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces, ¿por qué no dijo Jesús? ¿lo habéis convertido en un mercado, en un centro de ventas, en un comercio? No. Trató allí de... A los que vendían y a los que cambiaban el dinero, los llamó ladrones. Yo, a mi edad, que tengo 84 años, nunca he oído ni a Carrillo, ni a Anguita, ni a Felipe González, ni comunistas y socialistas más antiguos, ni a Zanya, ni Caldasco Caballero. Nadie ha dicho jamás a los ricos, sí. a los que venden, a los banqueros, ¡ladrones! Sí. Entonces, Jesús de Nazaret, hace dos mil años, Fue muy lejos, por esto lo mataron. A los ricos, a los que vendían, y, y, a y a los cambiadores, ladrones. Es decir, que en la actualidad, la industria, el comercio y los bancos, Jesús les diría, ladrones, y es normal, porque si estos señores compran barato y venden caro, roban roban la materia prima para hacer una casa, una barca, un barco, un coche... ¡Roban la materia! Porque resulta que la pagan barato, y a los obreros les pagan un salario barato, y ellos después lo venden una una barbaridad, y se hacen ricos. Y esto es robar. Jesús vio la cosa clara y le llamó ladrones. ¿Qué pasa aquí allí? Yeah. ¡Nianguita! ¡Ni Carrillo ha llegado tan lejos! Entonces se pasa con esto... Aquí ahora? ...ladrones, les llamo. ¿Por qué no dijo, habéis convertido la casa de oración en Mercado, no? ¡En Cueva de Ladrones! Y después, dijo también, no allí, en otra ocasión, a los sacerdotes de ese tiempo, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, generación de víboras piedras de tropiezo, que no entráis en el Reino ni viajáis a entrar. O sea, que dos mil años atrás, un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Cristo, hablaba claro, a los ricos le llama ladrones, a los sacerdotes podríamos decir, cara dura, sinvergüenzas, hoy. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si después Jesús mismo dice, aprended de mí. En la actualidad, la Iglesia pobre, aprendemos de No queremos saber nada de partidos políticos, de gente rica. Eh, no queremos saber nada de ninguna clase de religión, y nosotros nos organizamos... Ni hemos organizado ninguna religión. Así es que no buscamos socios. Tratamos de dar el mensaje para que la gente abra los ojos. Y la verdad les hará libres. Muy bien. ¿Esto es todo? Está bien. Vale. Dime. ¿Mm? Sí, sí. Sí, todos tienen razón de decir lo que piensan. Ah, claro. Y nosotros también. Sí, sí. ¿Qué pasa, Chico? Jesús entró en el templo y encontró allí personas que hacían negocio. Sí, sí, sí. Vendían cosas. Claro. Cambiaban dinero. Sí, sí. Y te dice Jesús, esto era casa de oración. Claro. La había convertido en cueva de ladrones. Pero, ¿qué pasa? Es que vender cosas, el negocio... Sí, para Jesús esto es robar, porque trabajando nadie se hace rico. Sí. El negocio es comprar barato para vender más caro. Esto es cosa de... de, de robo. Esto es robar. No comprendo por qué tanto interés en presentar a estas gentes... Sí. A, ...amigos de Jesús, tanto riqueza, tanto rico es que todas estas personas, que dicen estas cosas, no, se desean no, no. ser ricos. Que se hagan ricos, pero dejen a Jesús en paz. Yo de, yo de... Dejen a Jesús en paz, y que se hagan... se metan en negocios, pero no nosotros, la Iglesia pobre, y repito, Iglesia pobre, no queremos hacernos ricos, amigos. Vale. Bueno, ¿a qué se debe la resurrección de Lázaro? Ya, pero no quiero escucharlo por ti. Pero no te das cuenta que todo es simbólico. ¿Cuántas sí. veces he dicho, imaginemos un señor al cementerio, ahora mismo cualquier cementerio del mundo, y dice a un muerto de esta en la tumba, venga, sal, tumba, venga, levántate, y se resucita, se levanta. ¿Qué diría la gente de por allí? Claro. Que salga tan bien mi hijo, mi hija, mi hermano, mi madre, mi padre. y Se armaría una revolución enorme. Todo el mundo le gustaría, le pediría lo mismo. A resucitar a todos los muertos. Solamente a Lázaro. Todo el mundo se a Pero entonces, ¿Lázaro era rico? Si era rico, si era pobre, si... ¿Cuántos pobres hay que están muertos también? Hay ricos y pobres ya están muertos. vegeta no vive la vida. Resucitan muertos. Y no es cuestión de... La cosa física, eh, venga, eh, sordos, que, que no oyen, y ciegos, y cojos, y, y todo esto, claro, lo cogen al pie de la letra, ya estamos olvidados. Y si ricos y si pobres si era el hermano rico, si no lo era, ¿Cuántas veces ya os he dicho? cuando se busca de decirle si el lázaro si su hermano si hermana si vi, jesús con el hombre aquel las mujeres si era rico demostración clara que la persona que busca cinco patas al gato que busca esto de eran ricos es porque la persona misma quiere ser rica que lo sea que, que ponga negocios pero se me no se metan no en cosas de jesús calmba O sea, que, que la... Te pongan una zapatería, o una fábrica, yeah. y hará dinero, y no será necesario. sí Si sí, Jesús eh, tenía un amigo rico, Ese, eres tú, que en tu mente ya tienes burradas de millones. Pones yeah. una fábrica, explotas claro. a la gente y te harás rico. Eh, sino claro. si, si antes los obreros no, no te matan, de una paliza. Yo, Cayetano, veo a Lázaro como una resurrección espiritual. Y si es así, no, la cosa. Más, nunca me he hecho, ah. la, la cuestión es... Está en marcha. Sí, es normal que esto a este hombre. Sí. ¿Usted es católico? Sí. Los pobres y los ricos, todos tenemos, al, tenemos alma, es ¿eh? sí. normal. Lo pues, que pasa es que los pobres, que tenemos la idea clara de Cristo, de Jesús, procuramos no ensuciar el alma. Claro. Mientras que los ricos, para hacerse ricos, Es a costa del trabajo del prójimo, porque he trabajado toda mi vida, ya mis 84 años, sí. que no me he hecho rico trabajando. Ningún ser humano, trabajando, se hace rico. El que se hace rico es a costa del trabajo de los demás. Y esto es robar. La cosa está clara. Y en su, sí, en su alma. Y referente a esto del Papa Católico, está, está bien para los católicos. Pero los que queremos seguir a Cristo, tenemos la idea clara de Jesús mismo, que dice, a nadie llaméis maestro, porque uno es el maestro, Cristo. ¿Mm? Él mismo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, la asalariado, que son los papas, cardenales, sacerdotes, pastores protestantes. Estos son asalariados, huyen cuando ve que viene el lobo. Pero Jesús, el Cristo, es el verdadero y único sacerdote y, y buen pastor. Nosotros nos vamos con este buen pastor, con Cristo. No vamos de ni de papas, Ni de Juan, ni de Miguel, ni de Cayetano, que soy yo mismo. No vamos detrás de nadie. De Cristo, sí. Ya está. Vale. Te está grabando. Eh, tienes razón, este hombre. Si no conoce la historia de Mallorca, ¿eh? tiene razón. Que si busque la historia de Mallorca, los llamados Chuetas, y se encontrará con que hay descendientes yo soy uno de estos de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca y el nombre era seguidores de el Nazareno, o sea, nazarenos. El cristianismo de Jesús de Nazaret nos ha venido hasta nosotros de forma oral, de padres e hijos. No tenemos nada que ver con este cristianismo que dicen ellos, católicos ni protestantes. Este hombre, Tiene razón, si es un hombre o una mujer. ¿no? Porque si no ha conocido, nada más. Es normal que alabe y defienda lo que le han dado a conocer, catolicismo, protestantismo. Pero aquí hablamos de Jesús, de Nazaret, del Cristo, que la mayoría desconocen. Yo soy uno de estos pocos descendientes de los judíos que llegaban a Mallorca casi casi al mismo tiempo de Jesús que um un pocu despos de la mort de crisus